Aquí como Manuel Arteaga, delantero del del Fútbol Club para Hatri Deportes Manuel, partido durísimo hoy, se sabía en Tanzuate que la defensa más dura del torneo. Y bueno, se dio el gol, en este caso, de tu parte para dar la victoria al equipo. ¿Qué se siente? ¿Cómo te sentiste en el momento del gol, sobre todo para el final de los tres puntos al petrolero? No, la verdad es que me sentí feliz porque tuve un desahogo conmigo mismo. La verdad, tenía tiempo que no marcaba volví a marcar, le, le doy gracias a Dios por esa victoria y bueno, seguir trabajando para, para seguir sumando. ¿Ese desahogo puede contagiar al resto del equipo para los cuatro partidos que le quedan considerando el objetivo que tiene el petrolero de buscar ese cupo internacional que tanto le hace falta? Esperemos que sí, de verdad, esperemos que, que sí, que, que se contagie y que nos contagiemos todos con esas ganas, con esa actitud que tuvimos hoy. Y bueno, esperemos a que, a que sea así, ¿no? que sigamos trabajando y consigamos esos, esos cuatro partidos que son muy fuertes para, la, para entrar a, a la sudamericana. ¿Cuál había sido la falla? ¿La, la, la falta de definición o simplemente eh, la falta de un poco más de colectivo dentro del equipo, solamente la definición? No, somos nosotros, en verdad tenemos que seguir trabajando la definición, nos desesperamos, no... Me incluyo ahí, ¿no? el, el desespero por, por meter la pelota, por, por ganar, por, por conseguir esos tres puntos nos hace que, que, no, que nos desesperemos y bueno, si hay que, que tener más tranquilidad entre nosotros, tratar de, de hablarnos y, y, y tratar de, de que todo sea tranquilo. Gracias, Chiste para el domingo. Gracias. ¿no? Okay. Manuel Artega para Hatri Deporte.